A través de esta modalidad que se viene utilizando debido a la pandemia, se va a hacer una charla a Zoom este miércoles 30 de septiembre, que sería mañana, desde las 19 horas, eh, con Jonti Travitech, que es la amiga de, de Micaela García, y Andrea Lescano, que es su mamá. Ambas son las, eh, las creadoras de la Fundación La Negra, eh, que es como le decían a, a Micaela García, eh, y bueno, a través de algunos de los compañeros que, que organizamos esta charla, eh, eh, algunos de los compañeros de las agrupaciones que llevamos adelante, que son, bueno, eh, corresponde nombrarlas como JP Cañuelas, Grito de Corazón, Encuentro Peronista y Proyecto Nacional, llegamos a tener relación con, con la Fundación para poder dar una charla de estas características en relación a lo que viene siendo la ley Micaela, eh, la importancia que tienen estos días, que corre en la ley Micaela, eh, ¿cómo, cómo ha llegado a formarse esta fundación tan importante y la, la importancia también de la perspectiva de género en todos los ámbitos de, de, bueno, de nuestra sociedad, ya sea en las cuestiones jurídicas, eh, en todo lo, a lo que hace a la, a la violencia de género en general. Eh, y bueno, nos parecía que ellas dos eran las más capacitadas para hablar no solo de ella, sino también ser su voz, eh, y bueno, así se estará dando esta charla el día de mañana. Eh, bueno, también cabe aclarar seguramente todo lo, lo importante que ha sido Micaela García para, para llevar adelante esta, no solo esta actividad, sino todo lo que se viene desarrollando en su nombre. Para quienes no saben, eh, es importante contar que ella fue desaparecida el 1 de abril del 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, y apareció su cuerpo sin vida y con signos de violación en un descampado el 8 de abril de, del mismo año. Eh, dada esa situación, se encuentra que quien había cometido la violación y el asesinato había sido Sebastián Wagner, quien había ya sido eh, violador de, otra, de otras mujeres en la localidad, eh, y un juez había decidido liberarlo eh, considerando que ya, ya estaba apto para salir a la sociedad. Esta falta de, de capacitación, eh, falta de, de saber muchísimo, de aprender muchísimo sobre cuestiones de género, sobre la perspectiva de género, eh, sobre patologías, sobre todo lo que tiene que ver en relación a, la, a, a las violaciones y a los asesinatos y los femicidios hacia las mujeres. Eh, tiene que ver muchísimo con esta ley que ha salido en su nombre, que tiene que ver con capacitar justamente, va vale a dar la redundancia, a, eh, a todos y todas los integrantes de esta sociedad que, que lo necesitamos y muchísimo, porque hay un montón de, de situaciones y de cuestiones que estamos pasando por alto, pero sobre todo, más que nada, es importante que llegue a quienes hoy en día toman decisiones Sobre, sobre nosotras y sobre aquellas personas que, que pueden llegar a perjudicar nuestra vida diaria, que son, bueno, la policía y el sistema judicial. Así que, por un lado, agradecidas de, de que se haya llegado a esta ley Micaela, que, que fuerza a, a todos a, y todas a formarnos, eh, pero bueno, con, con, con las... <coughs> perdón, eh... Sí. eh Contentas, contentas por, por poder eh, eh, llevar adelante esta charla eh, y bueno, que, que se esté dando acá en Cañuelas mañana. ¿Y, y qué importancia justamente para, para la sociedad que pueda participar justamente de esta charla que se estará brindando en el día de mañana a partir de las 19 horas, ¿no? Eh, teniendo en cuenta todo lo que nos contaba, lo, los distintos temas que se estarán abordando, la importancia también de que la sociedad eh, empiece de a poco también a ser parte de aquellos que aún no lo son de este tipo de, de charlas. Sí, totalmente, como te decía, eh, ya hace un tiempo que se, viene, que se vienen dando varias charlas en torno a lo que es la ley Micaela, eh, veo muchísima gente que se está interesando por formarse eh, en todas estas cuestiones de género, en lo que hace a las violencias, a los abusos, eh, a la educación sexual integral, eh, y la verdad que es muy valorable, muy valorable por parte... Eh, de toda la sociedad que se quiera formar, que quiera llevar adelante este tipo de charlas, que no tenga problema en participar, habla muy bien de todos y todas aquellas que, que están eh, atravesando una etapa de, de construcción de todo lo que nos han impuesto durante años desde pequeños eh, para, para poder justamente abrir la cabeza eh, y, y escuchar A, a muchas personas que tienen información importante para decirnos, para poder atravesar nuestro día a día de una manera más sana. Si bien esto es más que importante y valorable, como remarcaba <coughs> hace un minuto, eh, es importante hacer llegar, que desde mi punto de vista eso es lo que está fallando actualmente, es muy importante hacer llegar estas capacitaciones eh, a la justicia y a la policía que son quienes día a día eh, interfieren eh, por completo en estas cuestiones de lo que hace a, a femicidios y a violencia. Actualmente en Argentina hay un femicidio cada 29 horas, en este, lo que va desde el año 2020, eh, y bueno, claramente el no salir El, el estar en cuarentena no ha sido un factor de seguridad, viste Neri que siempre uh -huh. eh, hablan de, bueno, si va con la pollera más larga o más corta, o de si sale a bailar o no sale a bailar, claramente no hay... ¿Cómo? Los prejuicios que, que se hacen en relación a ese totalmente, tipo de comentarios. Totalmente, los prejuicios eh, siempre han sido puestos por delante de cualquier tipo de de accionar por sobre un hombre o sobre el cuerpo de una mujer y claramente eh, nos damos cuenta en este año tan tremendo que nos ha tocado vivir a todos los argentinos y al mundo en general eh, que, no, que no ha sido así que los femicidios las violaciones los golpes siguen siguen al mismo ritmo que siempre eh, y, y el no salir no ha sido un factor de, de cambio por lo que sigue siendo importante eh, cuidarnos, eh, capacitarnos y llevar adelante este tipo de charlas para poder eh, contagiar esto a más y más vecinos y vecinas. Mailén, recordanos a aquellos vecinos y vecinas que deseen participar justamente en la charla, ¿cómo pueden hacer justamente para ser parte de la misma? Bueno, a través de nuestras redes sociales que yo comentaba... Hace un minuto, cuáles eran las agrupaciones que formamos parte, por uh -huh. ejemplo, del proyecto, proyecto Nacional Cañuelas, Grito de Corazón, Encuentro Pionista y JP. Eh, a través de cualquiera de esas páginas pueden entrar eh, y contactarse con nosotros eh, para pasarle lo que es hoy en día el ID y la contraseña para acceder al Zoom. Eh, bueno, como remarcaba hoy, van a estar hablando John T. Travitech, que es la amiga. ...de Micaela y Andrea Lescano, que es su mamá... ...y las dos llevan adelante la Fundación La Negra... ...para contarnos un poco de qué se va a estar... Eh, cómo, ...cómo van a estar llevando adelante eh, este año... ...cómo están tratando lo de la ley Micaela... ...y bueno, es importante remarcar que esta fundación... ...busca continuar un poco con la militancia de Micaela... ...que ella tenía en los barrios... ...movilizarse ante las injusticias... Eh, y bueno, pero sobre todo continuar con lo que ella venía realizando, que aparte de, de ser tan trágico lo que le sucedió a ella como mujer, eh, era justamente una militante por los derechos de todas las mujeres.